victoria sorbida es la muerte en victoria tenemos que reconocer que es por el hecho de que Cristo venció hace dos mil años que tú y yo en esta noche podemos celebrar no le das gracias Буємо! Bueno.